punto y 11 minutos continuamos con el reando de las mañanas ahora sí puedo decir que estamos tranquilos sí no cante yo qué vollo sí. cantaría victoria en cualquier momento entre el mono corriendo con una esa corriendo con la llamada como si fuera si tuviese una papa, una papa caliente, caliente ¿no? Eh ¿Sí? no sabe qué hacer con eso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 Este... No, no, pero son cosas no informativas Por eso no las dijimos todo el punto No, lo no, tiene no, él. sí, sí P Pueden ingresar a puteriosmati.org.ar ¿Quién se lo... peleó con quién? Sí. La vecina <ríe> Está tanto de todo Todo, suba, todo ¿no? suma Eso podríamos hacer si no hubiese faltado tiempo matar. Exactamente lo, eh, lo teníamos que haber sentado <ríe> al matrimonio A ver, contanos cómo va la situación <ríe> En el politurigo así. Así es. Paso rápido los contactos Y arrancamos con la próxima nota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 como consecuencia de que hace tres meses que nos están, este, de alguna manera, bicicleteando con la resolución de las reincorporaciones de los despedidos. Este, bueno, terminamos la asamblea, va. Hola, Daniel. Hay un problema de comunicación, ya se escuchaba un ruido de, de fondo. Ahí viene el mono con su papa caliente. Llévatela a calentar papa. y volviela a traer, por favor. Así, es, entonces fue en general paz el corte que realizaron el día de ayer donde Muy se desató la represión. Ahí estamos, o sea, tratando de comunicarse de nuevo con, con Daniel Luna. La verdad que veníamos tranquilo. Veníamos tranquilos. <risa> la verdad que bastante tranquilo, Pacho, lo veo relajado. Eh, terminó de comer hace poco. Está, sí. está haciendo provechito, se, se relaja y después <risa>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 polenta fría. Hay, hay cosas que son hay, hay cosas que cuando yo la miro digo es comida para el perro. ¿Viste? Ya uno come comida para el pancho. No, y a veces vienes con una eh, unos cereales, Que sé yo, solo. Si si, si se podía Mi hijo ver... estaba comiendo eso no mi era claro. una masa de mi hijo. ¿sí? sí, sí, sí, sí. Podrías cortarte unos tomatitos de vez en cuando no? o por lo menos cortalo en cubitos para que quede lindo. <risa> sí, bueno, eh, nos ponemos un poco serio. Nos ponemos un poco serio, mono apúrate No, se perdió Se quedó sin materia <risa> Las conclusiones que saca son muy interesantes Y si le da pagado es que Capaz que no, no quiere responder eh, Me parece que estaba <risa> intentando contar toda la historia Empezaba recién a contar toda la Empezaba historia Empezaba a contar toda la historia Sí, Pancho, tiene un poquito de música así. Sí, exactamente. Nos Vamos un poco a hacer a un pequeño alto hasta que Mono vuelva a calentar la papa. <música>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 Eh, ahí otro, Me, que me parece que el problema es el celular este ¿De quién es el celular? Eh, no sé eh, Vamos a hacer algo, Mono Llamá desde este otro celular Porque eh, el problema me parece que es el celular escuchamos un poco vamos de música poco Y si... solucionamos el problema Y continuamos con el de las mañanas